e s t a parecer, la parecer de esta semana, se compone de tres partes. Me hubiese gustado haberla expuesto d i s e p t a d o las tres partes. Pero es un poquito larga, ¿no? Cada parte corresponde a un capítulo. Por ejemplo, el capítulo 16 de la Pesá de Vallecla de Vítico trata con el ceremonial. De la festividad de Yom Kippur. Capítulo 17 se refiere a los sacrificios de animales para el consumo humano. Y el último, el 18, se refiere a las leyes sexuales. El punto 1 y el punto 3 eran muy interesantes, pero vamos a ocuparnos de, del capítulo 16, que podríamos definir uno de los capítulos más interesantes importantes de que en él se encuentra. Las instrucciones acerca del día de expiación, día de perdón. John Alkipuin, conocido más comúnmente como John Kippur, día de perdón. Ese, es día, ese día fue el único de todos los días. Los días de l a ñ o cuando el covencador, el sumo sacerdote, podía entrar en el l u g a r Santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia de Hashem. ¿Cuál es el propósito de este acto? El propósito del t e a t o es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel que habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. Le recordaba también a los hijos de Israel sobre las leyes de Israel. Concedentes a la pureza e impureza, para que,、eh, con respeto, para poder entrar al recinto santo, al termináculo, y así no muriese la persona. A pesar de que Hashem le dio a i n t u s i o n e s c l a r a precisas,、eh, acerca de cómo los hijos de Israel、eh, tenían que、eh, mantenerse alejados de las i m p u e s t a s rituales. Para no contaminar el santuario por medio de ellas. Era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ellas. Ustedes se imaginan todos los días ofreciendo holocaustos de diversa índole. Y cuando era de pescado, obviamente ya venía con contaminación. El pescado contamina. Por eso, el versículo, el último, perdón, el de la pasada anterior, el capítulo 15, el último versículo, el 31, dice lo siguiente. Así mantendréis a los hijos de Israel apartados de su impureza, para que no mueran en su impureza por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Por esto, Hashem instituye este día, el día de expiación. Para purificar los objetos del tabernáculo terrenal. Hashem muestra también en este día cómo el hombre puede reconciliarse con Él. Ese es el gran día de la reconciliación entre el hombre con Hashem. Estamos hablando de Yom Kippur. El tema central de toda la Torah, amado, si analizamos bien, es la reconciliación de Hashem con el hombre. Y este capítulo muestra cómo e s t á r e c o n i l i a c Reconciliación puede ser efectuada. La ira de Jacén está sobre el hombre por causa de qué? Por causa de sus pecados. Esa ira es mortal para el hombre. Entonces, lo único que puede aplacar esa ira es que Jacén. Muestre, ¿qué cosa? Misericordia. Esa misericordia es mostrada al hombre mediante la reconcili reconciliación sobre la base de sacrificios sangrientos de vidas inocentes, como dice Bahía 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre por la razón de la vida en la que se hace expiación. Podríamos decir, como dije al principio, este capítulo es uno de los mejores textos que aplican lo que pasó con el Mesías j e s h u a antes y después de su resurrección, a ser introducido en el ministerio de Cuenca l ó o en el ministerio sacerdotal. Celestial según la orden de m e l q u i z e d e k Yeshua, él entró en el tabernáculo celestial y lo purificó con su propia sangre, como está escrito en Hebreo 29, 22. La porción que leyó e l a h u Que dice, de hecho, según la ley, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta, por esta razón, el tabernáculo y todo lo que en él había, que era copia de las cosas del cielo, debían ser. Purificado mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Versículo 24. Pues m a s h i a c No entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Adonai. ¿A favor de quién? A favor de nosotros. Y no entró en el cielo para. El, Ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo, hacen, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Machiav tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez. Desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Mashiach se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Amén. Si d e s d r l a m o s un poco. Lo que acabamos de, de leer. El día 10 del mes séptimo que venía siendo Nishan, ¿verdad? Pesa. Está reflejado en el día 10 del primer mes. Sí, sí, Yom Kippur. En el décimo día. Fue tomado un cordero para cada casa en Egipto donde se iba a celebrar el Pesa para luego salir, para poder salir de la esclavitud del faraón. El cordero de Pesa fue designado el día 10 para luego ser sacrificado el día 14. De Inzán. El día 10 de mes, primero de l año, tiene c o n e x i ó n con el cordero del Pesa. ¿Qué sucedió en ese día? La sangre del cordero de l Pesa protegió a los primogénitos de la muerte. Y la carne del cordero produjo vitalidad y sanidad en los cuerpos de diez y enfermos del pueblo de Israel allá en Egipto. De, ma de manera parecida, de la misma forma, los sacrificios de j u n al-Kipuin. de John Kippur, espían por los pecados de Israel para salvarlo de la muerte. Como está escrito en el versículo 30 del capítulo 16. Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seáis limpios de todo vuestro pecado delante de Jacob. Entonces, amados, como podemos ver, Pesa está íntimamente conectado con Don q u i p u r con el día e Pedón. De la misma manera, la muerte y resurrección del Mesías Yeshua, que sucedió en Pesa, ¿verdad?, cumplió también gran. parte del servicio de Yom Kippur en el tabernáculo celestial. Él ha entrado en el lugar Santísimo en el cielo y se ha quedado allí, ha permanecido allí durante más de dos mil años. Como el cohen calor, El sumo sacerdote no solamente entró en el lugar santísimo de, en el tabernáculo, General, sino que luego salió y q u é hizo, bendijo al pueblo cada año que entra, hace su sacrificio personal por su pecado y d e s p u é s h a c e un sacrificio por el pecado de i s r a Le s puede salir del templo del lugar Santísimo, bendice al pueblo. Así sabemos también que Mesías no se va a quedar en el lugar Santísimo allá en el cielo, sino que va a salir de allí para bendecir a los hijos de Israel y al mundo entero. Así que Mesías ha cumplido solo la mitad del servicio de Yom Kippur. Con su regreso a la tierra, cumplirá el resto. En ese día, amados, todo el pecado será eliminado. Y en los que han puesto su esperanza, En él, como está escrito en Hebreo 9, 27, 28, que dice: Y así como está decretado que los hombres mueran una vez, una sola vez. Ojo, el hombre muere una sola vez, no reencarna. ¿Ok? Y después de esto. El juicio. Así también el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados del mucho, aparecerá por segunda vez. Amén. Sin relación con el pecado. Para salvación de lo que ansiosamente esperamos o esperan. Amén. ¿Quién espera el Mesías? ¿Quién? ¡Espera, a Mesías! s Veamos ahora qué dice la t o r á capítulo 16, 1. Hashem habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron a la presencia de Hashem y murieron. Según un sabio llamado、eh, Nachmanides, conocido en el judaísmo como Rampán, su nombre es Rabbi Moshe Ben Nachman, m i s e que el enunciado fue dado un día, un día después de que los hijos. De Aarón entraron en el tabernáculo con fuego extraño y murieron. Mas, sin embargo, hay otro sabio, un poquito más nuevo. Bueno, no,、el、más nuevo es Rabban, que Rashi, el sabio francés, señala que fue. El mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan. Así que en el mes de Abif o Nisan, un poco antes de la celebración de Pesa, fue anunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Esto también conecta. La aceleración de Pesa con John Kippur, como está escrito en Juan Yohanan ...uno veintinueve... que dice: Al día siguiente ve a Yeshua que venía h a ser, y dice: He aquí el c o r d e r de Eruén, Pesa, que quita el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven eso? Podríamos pensar y deducir que con el nombre de esta paella r llamada Ajay Mot, después de la muerte, creo que significa, es una paella r profética. Está anunciando, nos está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Después de su muerte, Mesías entró en el lugar santísimo en el Miscán Celestial y cumplió así con esta sombra profética. Como está escrito en Hebreo nueve, once, que dice: p e r b r e o nueve, once, pero cuando el Mesías apareció. como cuencador, sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con mano. Es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos c a b r l o s y de becerros, sino por medio de su propia sangre, en t o d d o Al lugar Santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amén. Tomemos en consideración el versículo 2 y, analic y analicemos lo que dice allí. Dijo、Adonai、a d o n a r a m o i s é s Di a tu hermano, a Aarón, que no en todo tiempo entre en el lugar s a n t o de e s t a s de Vero, delante del propiciatorio que está sobre el Alca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.、Solo El c o n g a d o r el sumo sacerdote, tiene acceso o tenía acceso a entrar en el lugar c a d o s h a c a d o s h i m Kadosh a c a d o s h i m pero una vez al año, m a s sin embargo, m o i s é s podía entrar en el lugar Santísimo. En cualquier momento. Ahora, esto significa que al anunciar esta prohibición de la que acabamos de leer, indica que ellos podían haber intentado entrar sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales. Los hijos de Aarón murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, Hashem dio instrucciones muy concretas, muy específicas, de cómo debe en, de entrar allí y quién podría entrar allí. Investigando anoche la, sobre la palabra, y p a r e l a traducida como propiciatorio, le pedí a mi hijo Esteban que me prestara el diccionario Stroj. La palabra propiciatorio es capoey. Según el diccionario, significa. Cobertura, también tapa de la cubierta del arca a sagrada. Y esta palabra viene de la raíz, k a f a l k a f a l según el diccionario, significa cubrir con v e a o con v e t ú n Y también significa. Espiar, perdonar, aplacar o cancelar, absorber, compensar. Entonces, el propio historiador es visto como el tono de Jacén en la tierra, ¿cierto? Esto nos enseña que esta cubierta no solamente servía para tapar el arca. sino también como un lugar de expiación por los pecado s y donde se manifiesta la misericordia y el perdón. En un lugar de reconciliación entre j a c i ó n y el hombre. Por esto se ha traducido también como tono de la gracia. Eso no es en Pentecostés para acá, no, ya existía. Entonces, según Hebreo, capítulo 4, dice: Teniendo pues un covencador, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, venga Elohim. Si no venga el Ojín, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un covencador que no pueda c o m p a r e c e r s e de nuestras f r a q u e z a s sino uno que ha, que, ha, que ha sido tentado, que ha sido tormentado, como decía yo la semana pasada, en todo como nosotros. Pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, de la gracia, para que recibamos q u misericordia y que vamos allá, gracia, para la ayuda oportuna. Amén. En un estudio. En un estudio que estuve leyendo, decía el propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visto por más que una sola vez, por una sola persona, perdón, en un día al año. Sin embargo, cuando El Mesías vino y fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio. Como dice el romano, capítulo 3. A quien Edwin e x h i b i ó públicamente como propiciatorio por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe en quien. Yeshua. También eh, eh, observé en este estudio que d i c e que la, la palabra griega, que ha sido traducida, sabemos que la palabra, la Torah, ha sido también traducida de, al griego, ¿verdad? Ha sido la palabra que ha sido traducida como propiciatorio en griego es ilasteium. Ilasteium. Esta palabra solamente aparece dos veces en, en los lugares, en los textos apostólicos. O sea, en Hebreo 9 dice. Fue traducida como propiciatorio. También en la Biblia s e e n t u a g i n t a e l Asterio, en la traducción de la palabra h e b r e a Capoe, que era cubierta del arca del testimonio. ¿Qué de esto aprendemos algo? Que lo que está diciendo en el texto griego, en Romanos 3:25, es que el Mesías fue mostrado como un propiciatorio, como la cubierta del arca que está en el lugar Santísimo en el Templo Sestial e y en el Templo Terrenal. En su muerte. Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el servicio de Yom Kippur. Con la ejecución sangrienta del Mesías, todo el mundo ahora podía ver que hay purificación y Eliminación eterna de los pecados, no solamente para los judíos, sino para el mundo, para el mundo entero, y eso está escrito en 1 Juan, capítulo 2, que dice: el mismo es la propiciación c a p o e s por nuestro pecado. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Así que, hermano, el lugar del encuentro entre Hashem y nosotros, los hombres, está encima del arca allá en el templo, como está escrito en Ésodo, Shemot. 25, 22. Allí me encontraré contigo, d i c e el Señor, y le s o b e el propiciatorio, d e n t r e los dos que v e n e n que están sobre el arca del testimonio. Te voy a hablar acerca de todo que e de darte por mandamiento para los hijos de i l Y el capítulo 30, versículo 6, dice, pondrás, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde yo me encontraré contigo. Amados, usando el griego para corroborar aún más el propósito de este mensaje redentor, porque no s e n í a otras cosas, era redención nuestra. Según el texto griego de Romanos 25, 3.25, j e s ú s fue, como dije hace poco, como un propiciatorio ante todo el mundo. Ahí, cuando estaba en el Madeo, r estaban los judíos que lo habían aceptado, los judíos que no lo habían aceptado, y estaban los romanos, en representación del mundo entero. Amados. Escuchen lo, impo lo importante de esto. De la misma manera, de la misma manera que el propiciatorio, fue un lugar de encuentro entre Hashem y Moisés. El sacrificio de m a s í a s es un lugar de encuentro entre Hashem y la humanidad. Juan 12 dice, Y yo, si soy levantado de la tierra, atraer a todo a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Bien amados. Para finalizar, veamos la forma Extraordinaria. De manera extraordinaria se manifestó h a c o b en la muerte y resurrección de Yeshua Jamasía. Vamos a considerar cuatro de ellas. Primero, su justicia. La justicia. b i e l o í n exige que el pecador tenga que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea, humano,、eh, perdón, que sea hermano del pecador, no es posible perdonar. Que se haga remisión del pecado. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte, a base de los sacrificios animales, no sería justo. Por medio de las muertes de Yeshua, manifiesta que es justo. Cuando perdona al pecador, según Romanos, capítulo 3, 25, que dice: A quien h a s c é n reveló públicamente como propiciación por su sangre, mediante su fe obediente, como evidencia de su justicia a causa de haber Pasar por alto en su, en, su, perdón, en su paciencia los pecados del pasado, como el firme propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea justo y, que, y el que declara quien es justo sobre los méritos de la fe obediente de Dios. y e s h ú a Segundo, su misericordia y su amor. Por medio de la muerte de y e s h ú a todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Dios. Por medio del perdón. De su pecado, en la liberación de la muerte. Y O'Hara n dice: porque de esta manera Hashem amó a los hombres, que dio al m e s í a s único para que todo aquel que tiene fe obediente en él no se pierda, más le sea concedido vivir eternamente en el a r á n j a b á Primera d e Juan, capítulo 3, dice: Mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados jueces de Dios. Y lo somos. Por eso nos desconoce esta generación, pues no lo conoció a Él. Tercer punto, Su fidelidad. En la muerte y en la resurrección del Mesías, en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas al profeta. Y como cuarto y último punto, su poder. Mediante. <coughs> La resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y la glorificación y de todo dominio se ha manifestado su enorme poder, como lo dice Efesios 1, 19, el cual la incalculable grandeza de su poder. Hacia nosotros los que creemos según la acción soberana de su poder, la cual se manifestó en Mesías, resucitándole a su diestra celestial, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. no solo en este edad presente, sino también en el mundo venidero, en o r a n Japón. Amado, entonces no hay duda alguna que Yeshua era el plan perfecto de redención de nuestro país celestial. Nos ofrece en Jesús a Mesías, en el cual que t e e n m obtenemos s que o obtenemos perdón y remisión de nuestros pecados. Él es la garantía que a Jarez muerto, después de la muerte, tenemos vida eterna. Amén. yo soy